¿Cómo te va? Diego Brunetti, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. Buen día. ¿Cómo andas? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andas vos? Eh, bien, impecable ya, por partir ya. ¡Ah, impecable? impecable! Impecable, impecable, impecable. Eh, ya estoy trabajando full, así que contentísimo. La verdad, Me tenía como loco, ¿no? dos semanas acá parado, todo el equipo viajando por todos lados, yo mirando desde afuera, pero ya estoy bien, ya estoy bien. Bien, la recuperación en los tiempos esperados, de la manera que esperaban eh, tanto el cuerpo técnico como los médicos y vos eh bueno la verdad es que no trataron de apurar absolutamente nada, me dieron creo que hasta más tiempo de lo, que, de lo que precisaba, yo todavía eh recién ahora me voy a juntar con el equipo o sea eh cinco contra cinco trabajo en cancha no hice nada, todo todo individual así que vamos a ver como me siento con eso pero ya el dolor acá no me siento bien he estado haciendo pesa corriendo trabajando en cancha Así que en ese sentido, está pues bien. Vamos a ver cuánto, en cuanto me pongo con el equipo y cómo, cómo me de Julio como para, para que empiece a jugar. ¿Cómo viste al equipo por televisión, naturalmente, en su participación en Caracas en la Liga de las Américas, Martín? Sí, la verdad que espectacular. La verdad, lo vi muy bien. Eh, sabíamos de que tenía una exigencia grande con, con los partidos que tuvieron jugar de viaje con el estudiante de San Peñarol. Eh, tres partidos seguidos no es Fácil, de visitante... Eh, la verdad en Venezuela se juega así bien ya vimos que se un poco más desordenado, son equipos físicos y la verdad que, que sortearon todos los partidos muy bien, eh, hasta el último la verdad que fue, un, fue un, un deleite ver a los chiquilines también jugando, jugando a nivel a nivel internacional, creo que yo me fui contentísimo la verdad de ver a Martín Fabi, te escucha Martín Ossimani ¿Cómo va, Martín? Buenos días, ¿qué decís? ¿Todo bien? ¿Todo bien? no Ah bueno bueno no no no estamos retornando de de Rosario del partido que anoche no pudimos transmitir entre Rosario Central y Ciudad, Ciudad Bragado. Bueno, eh qué rachita de horas, no a nivel internacional porque ganaron en forma invicta la, la liga sudamericana porque vienen de ganar este cuadrangular también en carácter de visitante de de forma invicta y el equipo muestra además del buen funcionamiento y del buen juego, muestra un carácter importante que sirve para lo que viene de la Liga Nacional. Y sí, creo que con, como hablábamos a veces, cuando, era, cuando la cosa venía bien antes y cuando la cosa venía mal después, eh, ahora hace poquito, digo, lo importante es mantener la calma dentro del plantel, que, que se sabe que hay que hay un buen trabajo de equipo. Por momentos cuando se gana, que viene la heterogía, por momento no, pero... De importante que el equipo me parece que, que en estos partidos también mostró de que a pesar de los, de los problemas que ha tenido, eh, sigue mostrando una buena unión y un buen, buen, una coherencia de juego, así que yo personalmente supa, suma, sumamente contento de, de volver y poder la verdad que ayudarlo porque eh, sé que el trajín que tienen es de durísimo, que hay muchos jugadores que están sintiendo el cansancio y están dejando todo igual, así que va a venir muy bien de que, de que venga, que me, integre, que me integre, otra vez y espero no no romper el funcionamiento que, que han conseguido con estos partidos claro y hoy con la chance de ganando el partido mañana mejor dicho ganando el partido de visitantes frente a libertad de Sunchales, chales se aseguran el número uno de la competencia también es importante sí sin duda digo eh a pesar de que a pesar de que de que las cosas vienen bien es importante dar un paso más ahí y tratar de asegurar ese ese uno porque Eh, este año se abrió mucho de lo que pasó el año pasado y y que quizás se lo mira de, de otra manera pero nosotros sabemos de que de uno siempre se tiene que dar la mejor chance de, de para para estar mejor posicionado no entonces ese ese es el primer paso play off a pesar de que hayamos tenido una mala una mala una mala experiencia el año pasado siempre es lo mejor tratar de jugar en tu casa de mantenerte mantenerte alto nivel y aparte de conseguir el trabajo seguir seguir manteniendo el nivel de juego Martín, a ver, le consultábamos a tu compadre a Leandro García Morales la semana pasada, si el partido del domingo tenía algún tinte especial eh, por el hecho de que se enfrentan ustedes en dos y son, son amigos desde hace mucho tiempo eh, a ver, ¿se han enfrentado en otro momento jugando en una liga que no sea la uruguaya? ¿y, y cómo, cómo lo vas a vivir vos el enfrentamiento entre, entre Obras y San Martín, teniendo en cuenta insisto esto, que está Leandro eh, dentro del rectángulo de juego en su llegada a la Liga Nacional? está bueno encontrarse de otra liga eh, ya lo hemos vivido varias veces en Venezuela en México bueno este año se dio otra vez en Uruguay. eh hemos, hemos jugado varias veces en contra y, y no y ahora la verdad yo estoy enfocado en tratar de volver a volver a mi mismo juego y voy a tratar de enfocarme en, tra en tratar de ponerme lo mejor pero con, con criterio ¿no? porque la, la, las sesiones musculares son son complejas entonces la verdad que no no es que estoy, que estoy, que va a ser una, una, una experiencia nueva, ni algo especial, digo, obviamente que el tipo de jugador que es y lo, y lo difícil va a ser para, para nosotros tratar de contenerlo, y eso sí preocuparnos por eso, obviamente que antes o después hablaremos pero me parece que en este, en estos partidos que quedan, mi enfoque va a estar sobre todo en tratar de mantener, de agarrar ritmo de juego y tratar de integrarme nuevamente al equipo, sin que el equipo te sienta Eh, negativamente, digamos. Así que el otro quedará como una anécdota y tratar de competir dentro de la cancha. Galle, ¿alguna pregunta más para Osimani? No, desearle una muy buena vuelta, sí. eh, que esta recuperación sea completa, que, que pueda, bueno, brindarle, entregarle a su equipo obras sanitaria todo lo bueno que le entregó durante esa temporada, que ha tenido una gran temporada partido Ossimani y ojalá que, bueno, que obras pueda pueda plasmar lo que viene en los playoffs, todo lo bueno que ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional Bueno, muchas gracias Fabián, un abrazo para ustedes y muchas gracias por tener otra vez, mando abrazos